Desde la Comisión Internacional de la Asamblea de barrio ciudad Bella tenemos el placer de invitar a Stephanie Jacquemont del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo que está aquí, estás aquí en Valencia, y bueno, nos gustaría hablar un poco del tema en el cual tú trabajas, es decir, el tema de la deuda que nos toca ahora en Europa. Uh -huh y que ves como alternativas posibles en enfrente de eso. Sí, hola, buenos días. Gracias por la invitación. Eh, sí, eh, el tema de la deuda es un tema muy, muy importante ahora mismo en en toda Europa y creo también en España. Eh, se habla más de la deuda privada quizás aquí con las hipotecas y todo eso, pero también la deuda pública puede convertirse eh, a corto plazo en un, un problema muy muy importante y lo que vemos eh, ahora en Europa es que la deuda está utilizada por los gobiernos para imponer medidas de austeridad sin precedentes. Es un ataque muy muy fuerte en contra de los ciudadanos, en contra de, de sus derechos a la vivienda, a la salud, a la educación, a servicios públicos y todo eso. Y, y claro, los gobiernos eh, utilizan la deuda como y la necesidad de eh, de, de reducir el, los déficits públicos como um, un medio para imponer medidas eh, antisociales básicamente y, y eso pasa igual casi igual eh, en los países donde la crisis de la deuda ya está está desarrollada, como en Grecia o en Portugal o en Irlanda, pero pasa lo mismo en Francia, Bélgica y todos los países, porque dicen que no, eh, hace falta evitar la crisis de la deuda, hace falta reducir los déficits y por eso cortan los, los gastos de, de, de la salud, de la educación y todo eso, congelar eh, salarios, pensiones y, y, y eso es... es es algo que, que se debe que se debe enfrentar desde el, desde los ciudadanos. Uh -huh. Por supuesto, por eso el movimiento 15M podría tener su también uh, intervenir en este en esta situación para poner el derecho social de un acceso a, a los derechos humanos ante Eh, el pago de la deuda mm -hmm.